sintiendo Radio Cuca, la radio libre de view, a través del 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org. Esto ya palabras extrañas. Hoy vas a sentir en el relato La cabera noche del mundo, de Ray Bradbury. ¿Puedes hacer si supieres que esta hiela la cadera noche del mundo? ¿Que qué pasaría? ¿Diceslo en serio? Sí, en serio. No sé, nunca no lo pensara. Lo me sirvió un poco más de café. Del fondo del vestíbulo, las niñas jugaban sobre la alfombra con unos cubos de madera, solo la luz de las verdes. En el aire de la tarde había un sello y limpio olor a café turrado. Bueno, pues será mejor que empieces a pensarlo. ¿No lo dirás en serio? Lo me sentió. ¿Una guerra? Lo me sacudió la cabeza. ¿No llega la bomba atómica o la bomba de hidrógeno? No. ¿Una guerra bacteriológico? No, nada de eso. respondió el hombre revolviendo solamente el café nada más, digamos un libro que se cierra mm, parece que no lo entiendo no, y yo tampoco Y nada más un presentimiento a veces asústame y otras veces no siento ningún miedo y nada más una cierta paz Miró a los de cabellos mariellos a la ayuda de la lámpara. Nunca te lo dije? Pasó por primera vez, habrá cuatro noches. ¿El qué? Un sueño. Soñé que todo estaba al acabar. Díciamelo una voz, una voz irreconocible, pero una voz de todas maneras. Y decíame que todo iba a detenerse en la tierra. No pensé mucho en ese sueño al día siguiente, pero fui a la oficina y a media tarde sorprendí a Stan Willis mirando por la ventana. Y entró ¿Qué piensas, Stan? Y el dicho me. Tuvo un sueño anoche. En antes que me lo contara yo ya sabía que sueño era así. Podía haberlo dicho, pero dejé que me lo contara. Y era el mismo sueño, idéntico. si están que yo soñara lo mesmo. Un precio sorprendese. Al contrario, tranquilizose. Dempues, pusimonos a pasear pola oficina en xin cuenta. Nun concertamos nada. Puximonos a caleiar, sencillamente. Cagón pel sollao. E en túes partes, vimos xente con los huellos clavados nos escritorios. O que mirábanse se pales manos. ...o que miraban para la calle. de algunos... ...están fecha lo mismo. ¿Y soñarán todos? Todos. El mismo sueño. Exactamente. ¿Y, -y crees que ese será cierto? Sí. Nunca tuve más seguro. ¿Y cuándo va a acabar? El mundo, quiero decir. Para nosotros... en ciertos momentos de la noche. ¿Y, y, me, —¿Y merecemos eso? —preguntó la mujer. —No se trata de, de merecerlo, ¿no? —Yasina, simplemente. —¿Tú misma no trataste de negarlo? —¿Por qué? —Pues, hazme que tiene una razón. —¿La que tan, la que tienen todos en la oficina? —la mujer asintió. Nunca quise decirte nada. Fue anoche. Y hoy los vecinos falaban de eso ante ellos. Todos soñaron lo mismo. Pensé que era nada más una coincidencia. La mujer lleva todo la mesa el diario de la tarde. Los periódicos no dicen nada. Todo mundo lo sabe. No es necesario. rome que inclino en asociación ella mirándolo mujer tienes miedo no siempre pensé que iba a tener mucho miedo pero no dónde estaba ese instinto de autoconservación del que tanto se fala no sé nadie se cita demasiado cuando todo ye lógico y esto ye lógico De acuerdo con las nueces vides, no podía pasar otra cosa. No fuimos tan malos, ¿no es verdad? No, pero tampoco buenos a fondo. Padme que eso, no fuimos casi nada, no siendo nosotros mismos, mientras que casi todos los demás fueron muchas cosas, muchas cosas terribles. Del vestíbulo, las niñas ríen, Siempre pensé que cuando esto ocurriera la gente iba a ponerse a glallar en cais Pues no, la gente non glalla ante la realidad de los Sabes, voy perder a ti e a los neñes. Nunca non me gustó la ciudad, ni el meu trabajo, ni nada, no siendo vosotros tres. No me faltará más nada. No siendo quizá los cambios de tiempo y un vaso de agua helado cuando hace calor, que sueño. ¿Cómo podemos estar aquí sentados, hablando de esta manera, y que no puede hacerse otra cosa? Claro, eso oye Pues si no estaremos haciéndolo, imagino que hoy, por primera vez en la historia del mundo, todos saben que van a hacer de noche. Pregúntome, por embargo, ¿qué harán los otros esta tarde y meter los próximos horas? ¿Tirar al teatro? ¿Sentir la radio? ¿Mirar la televisión? jugar a descartes? ¿Acostar a los niños? ¿Acostarse? ¿Como siempre? En cierto modo, podemos estar orgullosos de eso, como siempre. Lome... permaneció inmóvil mientras un rato y al fin sirvió su otro café. ¿Por qué crees que cesará esta noche? Porque sí. ¿Por qué no anda alguna otra noche del siglo pasado, o de fe cinco siglos, o diez? Pues a lo mejor porque nunca fue esta fecha. Y hoy yeah. A lo mejor porque esta fecha significa más que ninguna otra. A lo mejor porque este año las cosas son como son, en todo el mundo, y por eso y el fin. Hay bombarderos que esta noche están cumpliendo un vuelo de, de ida y vuelta a través del océano y, y que nunca van a portar a tierra. ¿Mm? Bueno, eso también lo explica, en parte. Bueno, dicho me incorporándose, ¿qué hacemos ahora? ¿Llevamos los cacharros? Llevaron los cacharros. Y los con cuidado especial. A las ocho y media acostaron a las niñas y dieron yo sol el beso de buenas noches y apagaron las luces del cuarto y armaron la puerta. No sé, dijo el marido al salir del dormitorio mirando para atrás con la pipa entre los diablos. ¿Qué? ¿Cerraremos la puerta del todo o dejaremos la sina arrimada para que entre un pocoñín de luz? ¿Sabránlo también las niñas? No, me no, naturalmente que no. Lómez y la mujer sentaron y leyeron los periódicos y falaron, y sintieron un poco de música y después observaron juntos las bases de la chimenea mientras el reloj daba las diez y media y las once y las once y media. Pensaron: ¿de eso te sientes el mundo? que también pasan a la velada, cada una a su manera. Bueno, dijo el hombre al fin. Besó a su mujer mientras un rato. Llevámonos bien, después de todo, dijo la mujer. ¿Tienes ganas de llorar? Preguntó el hombre. Pájame que no. Percorrieron la casa y apagaron las luces. Y entraron en el dormitorio, Desvistieronse en la fresca oscuridad de la noche Y retiraron los cobertores ¡Ay, Les saben están tan limpias y fresques Estoy cansada Todos estamos cansados Metieronse en la cama Un momento Dijo la mujer Lómez sintió que la su mujer Levantaba y entraba en la cocina Un momento después Estaba de vuelta Es que los rifos. Había en eso da que tan cómico que el hombre tuvo que rir. La mujer rió también. Sí, lo que hiciera y era cómico de veres. Al fin, dejaron de rir. Y echaron sin móviles en el fresco lecho nocturno. agarrados de las manes y con las cabezas persiuntas. Buenas noches. Dicho el hombre de puesto un rato. Buenas noches, respondió la mujer.